Gloria a ti, Señor. Guerra l o Señor r i ti a g espiritual, derribando fortalezas, derribando murallas, rompiendo cadenas, para golpe de la espada de Dios. Aleluya golpe de espada es la alabanza Golpe de Es Diga ¡Gloria a Dios!